Mi nombre es Patricia, soy del PRML, Partido Revolucionario Marxista Leninista, partido que surge de vanguardia comunista.、Eh, nuestra dirección nacional fue toda desaparecida en la época de la dictadura y hoy nos hacemos presente acá en Campo de Mayo porque creemos que es sumamente necesario identificar、eh, esto, este Campo de Mayo como centro de detención. El más crudo de toda la Argentina fue acá. Donde miles de compañeros de nuestras barriadas, Gran Bur, San Miguel, Don Torcuato, fueron desaparecidos aquí y muchos jóvenes hoy por hoy no saben y no lo identifican como tal. O sea que más allá de querer lavarle la cara, tenemos que seguir con la memoria histórica y que eso se transmita de generación en generación para no bajar los brazos por nuestros 30.000 compañeros desaparecidos presentes.